Tiene otra mujer al fin, y te envuelve con su engaño. Ese cuerpo de mujer, y esa piel de veinte años, me provoca el sonreír, y su risa es el descanso. Donde vengo a refugiar Tantos años de fracasos Y es que no llego a creer Todo lo que está pasando Si me preguntáis por qué No sabría contestarlo creo que caí que me estoy enamorando se acercó sin avisar Viendo que no la esperas Se ha colado por atrás Destrozándome el esquema Ese aire colegial Y esos pensamientos claros Que te envuelven en su red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 que me estoy enamorando